Muy buenas noches. Allende All... allí en los Cataluños. ¿Dónde sí, estás? sí, aquí, pues, indignado en el sofá, que voy a hacer... <risa> Digo lo de indignado porque estoy leyendo con cierto pavor... Eh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 Eh, evidentemente los hechos no son los mismos pero los discursos son parecidos ¿eh? lo comentamos en eh, vivimos, cosas, ¿eh? deberíamos vivir bueno de hecho vivimos en el momento en el que tenemos acceso a más información de toda la historia de la humanidad y eso pero no está también, significando más libertad pero también en el momento en el que, en que accedemos a más desinformación Exacto. de la historia de la humanidad uh -huh. y nos hemos vuelto muy emocionales a la hora de escoger que queremos creer, ¿no?, y poco reflexivo Y en el momento en que también te pueden controlar más, ¿qué haces? Ah, bueno, más? eso desde luego, eso por supuesto. Juan José Chazorón, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hablar sobre, hemos hablado en alguna ocasión sobre esa nueva generación de armas no letales, entre comillas, y una de ellas, el arma que provoca alucinaciones y vómitos, ha sido protagonista y lo vamos a contar y vamos a conocer el porqué.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 eh cuando hay una oleada de enfermedades es que no se ha aplicado, eh, no se le ha dado al botón de long determinada arma, por ejemplo. Sí, sí, es que, claro, yo no... Yo, a mí, a ver, en esta noticia sí que me, me, ha, me ha resultado un poco llamativo la instrumentalización, es decir, la noticia en sí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 para descomponer, para vomitar, para marear a la gente, ese arma ya existe, o por lo menos la información ya existe. Ayer... Eh Estuvo aquí con nosotros eh, Manuel Carvellal. Utilizó una de esas armas ¿sabes? para mantener a la gente despierta y que escribieran en almohadillas rosabiertos eh, mensajes. Y, y gracias a eso nos hicieron número uno en el Topic. Manuel, no me mires con esa cara no, que, me, eh, que es que, Muy eh, convencente. Muy persuasivo, <ríe> suele ser muy persuasivo. Por, por un momento me estoy <ríe> imaginando que, lo, que los rayos... J, con los... las luces estroboscópicas <ríe> haciendo vomitar a la gente. Y tú, gente. Uh, uh, uh, no, pero no. Nosotros somos demasiado por, eh, buenos para hacer eso. eso. Básicamente es por el garrafón. Por ¿Sí? eso Juanjo decía que le recordaba una discoteca, la iba él, claro. En, real, en, en realidad se quedaron por escuchar al guapo. Exactamente. Yo no, ayer no participé. <risa> <risa> Pero el guapo de Madrid, no, perdón, el gallego, ah, vale, no, no el vale, catalán. Se vale, vale, pues está vale, dejando vale, ciega vale. la luz, eh, me parece. <risa> bueno, pues eh, Manuel Carvallal nos va a contar algo ahora que es eh, verdaderamente psicodélico, que nos lo tiene que explicar.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 a ver yo quisiera solo a ver arregla, luego Josep explícalo si quiere Josep luego ya hacer un comentario algo que no sé si es que le ha traicionado el subconsciente o no a Manuel cuando decía bueno es que para la física de verdad para la física convencional física son las dos y el método científico lo aplican los dos y bueno hay físicos que ven pero ha ocurrido siempre eh, hay físicos no sé si son más conservadores pero que ven esto de la física cuántica como, como algo muy especulativo hasta ahora. Porque claro, mitos sí, pero pero Es lo mismo, que, con, mitos, ¿eh? es lo mismo uh, que ocurrió con la historia de la astronomía. En la sí, historia sí, de la astronomía, sí. los planetas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 No solo mantenerlo, sino que ahora están pensando en ampliarlo, además. En ¿Ampliarlo? Oye, ¿y, ¿Y los titulares titular que ha generado? Ah, bueno, sí, titulares, claro, pero bueno, que eso es, también, no, pero también sí, claro, es un valor es añadido. Que... Eso es un valor añadido. No, ¿sí? ¿sí? Claro, Hombre, sí. eso es bueno. Se demostró Para también amigos. lo del bosón de Higgs, ahí, ¿eh? O sea, que es una cosa que no, si no se llega a hacer el acelerador no se puede demostrar. O sea, que bueno. Oye, no, y, y seguro, de que de su momento, ya cosas... conocemos el mundo.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 Sí, sí, sí. Yo, yo, yo También en el patio del colegio. Llamamos a Michio <risa> y mucho. nos lo cuenta ahora rápidamente. No, no, bueno, de... eso Miguel nos lo sí, enseguida sí. Después de este momento, Seldon, eh, cuéntanos, <risa> Joseph, algo sobre la escritura de hace 3.000 años. Ah, pero pensaba que me ibas a preguntar. No, por, no, no, por no ya, la Entonces, tenías, no, doble taza, sí, tenías doble taza de... Eh, hay otra noticia, otra información que tiene que ver con la física cuántica, pero claro. vamos a respirar un poquito.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 Uh, lo que ha propuesto ahora es, uh, estudiando esos gigantescos bloques de, de piedra,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 televisión, el GPS, y todo ello, cuántica, el funcionamiento ¿eh? se basa en la cuántica, por lo tanto, no solamente es una teoría, y tienes razón, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, hablamos eh, de algo muy incomprensible, pero que poquito a poco vamos a eh, ir sabiendo más, y, y es eh, fantástico, el cerebro humano, y la relación ahora que tiene, Juanjo, con las, eh, pro, bueno, hay algo que se intenta anticipar.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 ...previamente a que tú fueras consciente de esa decisión. Joder, estáis muy críticos hoy, ¿eh? No, bueno, no, entonces... Como, a, muy, con muy ese, algún, con ¿eh? ese argumento mucha gente se va a agarrar... ...a que ellos no eran conscientes de esa decisión. Bueno, entonces, no, no, es, no es nada... ...ya veníamos un poco preparados con todo lo que abrió Freud... ¿no? ...cuando abrió toda esa caja de Pandora... ...del inconsciente, el preconsciente, etcétera, ¿no? Que indicaba que realmente había muchas dinámicas... ...en nuestro interior que Muchos, muchos que no estén muy felices con sus matrimonios... ...yo no era consciente de esa <risa> Claro, pero bueno...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 Bueno, Qué en, algunos, en, algunos, noche, sí. en algunos 5 y 10 que son, se llaman claro. esquizofrénicos pero, sí, pero... parece que, que le ha dado pues los rayos de una tormenta solar ¿no? yo, yo no sé, a mí me, me da eh, mucho Josep? miedo este tipo de noticias todo, todo lo que atente contra el concepto de libre albedrío a mí me da pánico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 antes una decisión que modifique el comportamiento de las personas o lo lo que los ratifique lo del Brexit por ejemplo claro y claro lejos. Es terrible Yusef eh. Tormentas solares, antes lo he dicho, pero alguna vez. Sí, ¿no sí, aún, sí. ¿eh? yo te iba a decir que 11 segundos, más de 11 segundos, porque estos dos se han puesto a hablar, sí. te iba a predecir que me íbamos sí, a dar la palabra. Pero... Eh, claro. Bueno, pues eh, efectivamente, mmm, ahora hay un grupo de científicos suecos de la Universidad de Lund que, mmm, bueno, ha utilizado eh, muestras perforadas de, de hielo o núcleos de hielo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 pues claro, sí. alguno lo dirá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 desde hospitales, eh, claro. torres de control. Eh, bueno, es que tenemos una dependencia tecnológica brutal y no sí, se trata de iluminarnos. Pero es que, por ejemplo, el agua que sale por nuestro grifo por ejemplo, no sale que... solamente, eh, sí, en última instancia porque le damos eh, a abrir el grifo, pero esa central eh, que provoca la... la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 Exacto. Puede haber un problema adicional. Hombre, es evidente que lo habría.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 como si no hay pozo. Claro, porque claro, pues que, si no hay fuego pues no y si no hay agua no, en el pozo... Pues... No, pero ese río igual en algún punto ha pasado por un embalse y en ese embalse tiene... Pero aunque que, sea, que minimamente... no, que los ríos existen sí, sin que haya sí. embalses, que han sí, existido siempre. Sí, evidentemente, hay... evidentemente. Y en pero... la selva no hay... Y, y cuando hay un embalse es porque ha ido una multinacional y, y a montarlo y para, existió para o no? Puntán, o para... ¿Vulcano existió o no? Vale, ya me callo. <risa> <risa> ¿Vulcano pues, existió o no? Pues esta es una historia preciosa. ¿Vosotros sabéis hacer el saludo vulcaniano? Sí. Hombre. hombre. Pero a ver si me sale. Yo llevo toda la vida practicando y no hay manera, macho. A ver si me sale. Que me es que de cuesta. pequeño quería ser Mr. Spock el día de mañana. Claro. Porque Mr. Es decir, Spock... que es coger Mira, eh, la sí. mano, dos dedos para un lado, dos dedos para otro, claro, hacer a, a, una A la, la mayoría de los oyentes seis, esto de Vulcano les sonará por Star Trek, ¿no? Por el, ah, el ¿sí? planeta de origen de Mr. Spock, claro. Ah. Es el que lo fijó ya ahí en el inconsciente colectivo. ¿Momentos al otra vez? Sí, sí. Vamos a...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 participó hasta Edison hay eh, astrónomos muy reputados que aseguran haber visto a Vulcano durante, durante esos eclipses, viajan por todo el mundo Pero, ¿cuál fue la eclipses? realidad? ¿Qué es lo que pasó? pues la realidad ¿Qué es, es, es, es que con el desarrollo de la ciencia se descubrió que las e la primero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 Con el mundo... De, ¿Qué es el vampín, Silvia? Con el mundo del sueño. Pero... Y tú me lo preguntas con esos colmillos. A ver, ¿qué haces tú por las noches o por las mañanas cuando te vas a dormir?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 Eh, eso es lo bueno para poder dormir. Entonces, ¿qué, qué lo, qué, bueno qué lo contiene? <risas> ¿Qué lo contiene? El pescado blanco, el pollo, por ejemplo, los huevos, no huevos fritos, claro. La leche caliente también. Bueno, el pues es... tritófano es una hormona que a ti, Manuel, y a todos los seres humanos, tiene relación con la melaton... con la eh, eh, serotonina, eh, fundamenta tu felicidad.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 Leche, lo que ¿no? estáis pensando todos vosotros ahora. Los documentales de la dos. <ríe> Exacto no. esa, no, esa noticia es, la, la comentamos ya hace tiempo. <ríe> hace unas semanas. ¿El ejercicio físico que genera estar en pareja con alguien? Sí, si no te, eh, te acuerdas eh, no, que lo... No habitual, eh, digo, en, en pareja.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 Eh, bueno, el tema, no y lo sé si a vamos a dejar, claro, lo que ha habido un artículo que me, eso? que me ha llamado la atención y es que, eh, bueno, se trata de un, eh, que cómo realmente funciona nuestro cerebro en el momento en el que nosotros dejamos de creer en Dios y bueno, según ahí, ha habido algunos estudios, eh, en este artículo por lo menos se comentaba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 Bueno <risa> hasta aquí Eso la tertulia la... zona cero de esta noche, tertulia con Josep en Guijarro, con Manuel Carbellal, con Juan José Chezoro, gracias. gracias, hasta, hasta la próxima.